Buenas noches a toda la gente, buenas noches a toda la gente que te has entiendo. Ahora mismo, Radio Cucaracha, Radio Cuque, la radio del Queso Don Quilo, la radio libre de eh, la única radio libre que queda en esta ciudad. Parece ser que allá pelos los 80 hubo unos cuantos, pero de todos esos, nada más quedamos nosotros. radio libre que apuntino voluntad de cumplir los 35 años para pa en cuanto arranque el año el año que viene el año que entra ya ya cumplimos los ya cumplimos los 30 los 30 madre dios ¿no? los 30 cumplimos ya hay cinco años así que ahora vamos a, a cumplir los 35 Y bueno, este programa que estáis sintiendo ahora mismo, que bueno pues oye ya sabéis, eh, jueves por la noche, ahora ya sí por la noche porque ya ya cambió la hora, ya cambió la hora y entonces es, eh, ahora ya es de noche de verdad. Pues este programa que sentéis en Radio Cuca, los jueves por la noche, pues ya sabéis cuál ya sabéis cuál de sobra, sabéis que anagonea. sabéislo, lo entre otras cosas porque ya llevo muchos años dando la vara en iba a decir en este mismo horario pero no en este mismo día digamos y más o menos cerca de esta franja horaria no exactamente hasta ahora porque eh, en antes hay, hay mucho tiempo eh, el, bueno mucho tiempo no tampoco hay tanto tiempo hay un año y pico este programa ya era las a la noche ahora ya les mueve bueno me y que no pasa nada en verano se pasa porque hago el programa de día y, y, y a mí eso de hacer el programa de día da muy poquitín de, de repeluz pero bueno se sí, allá de la manera que se lo realmente importante de esta cuestión y que, que me iba a decir a mí cuando arrancó esto eh, el Apple 2007 que lleva a estar 10 años seguidos bueno cuando algún pequeño Eh, de algún pequeño intervalo de meses que me tocó vivir fuera un par de misinos tuve fuera alguna vez allá pel, pel 2008 yo tuve un par de otros no, otros cuantos más vecinos tuve fuera eh, allá pel 2009 pero bueno, después de eso voy a el programa de seguido y sobre todo, sobre todo, sobre todo quien iba a decir a mí que nunca tuve yo intención de que De que este programa gustase Nunca hice yo este programa para los, pa los sintientes. Oye, que este programa va y gusta Y hay gente que gusta ¿eh? Y hay gente que, que gusta y que lo sigue ¿no? O los que lo siguieron un tiempo y luego pararon Normal, 10 años, joder Como para tarde, este año entiendo el mismo programa vaya, vaya vida de aburrimiento, ¿no? Digo yo, no sé, para pues no mí Pero bueno, yo que sé que Que lo que más me fascina, y esto digo de verdad, no hay falsa modestia, ni ninguna ninguna cosa de esas. Lo que más me fascina es que pese, pese a todo, hay gente que le que gusta esto, que gusta esto. Eh, hay gente que le gusta esto y bueno, yo acuérdame, hay muchos años, que además estaba yo muy orgulloso cuando mi amigo... El, el que bautice de aquella como el sintiente londinense eh, me sentía de Londres y yo decía madre de Dios o sea Londres está en casa de Dios y, y, y, y va este rapaz y, y me siente y encantado a ver si me entendéis eh, joder ¿va? préstame por la vida pero claro no no sé que dejábame flipado dejábame flipado al fecho de que me sentieran desde desde Dañoche Eh, y después hubo alguna vez que, que el mi amigo hubo al que gracias a, a aquello motizetro eh, linciu sintióme desde el tirol desde eh, el tirol austriaco que yo cuido que está más yoñe todavía que, que londres pero podéis imaginar eh, podéis imaginar y si no la podéis imaginar digo os lo yo y te explico lo para que eh, para que os quede claro que lo que sentí cuando descubrí que tenía una persona sintiéndome al otro lado de la mar. Joder, pues podéis imaginar que, que eso fue para mí, bueno, la hostia, el lomba más. Sí, pero ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible? Claro, las tecnologías avancen, que hay una barbaridad. Yo cuando yo era, cuando yo era niño, ¿eh? cuando empecé en la cuca, bastante tiempo a pensar yo, yo con que me sentirá en el vio, ya cuando me enteré que se sentía la cuca en... en En la pola de cero y en nava. Joder, ya quedé flipado. Pues del otro lado de la mar. Pasa que yo siempre siempre te quedaré con el... Eh, con el resto de cómo coño una persona. Del otro lado de la mar. Llegó a la cuca. Eh, Llegó a la cuca. Llegó a Nedonia. Eh, y, y va y gusta ya Nedonia. Gusta ya un programa que, que, que, que se fala en asturiano. Que... que llegue aquí de quinto en pino que no digo ninguna cosa así especialmente interesante inteligente quedará siempre con ese ron ron o no porque no me cuido yo que lo mejor ¿eh? lo mejor para pa quitar el ron ron y preguntar vamos a si sí, yo cuido que ya lo mejor vamos a hacer la, la pregunta a ver a ver si se ponen al teléfono ¿eh? a ver. Y si, pues, si falta llamada si está sonando la llamada a claro, ver si lo, si lo coge claro ¿eh? tanto poner eh, pone la cancionina eso de que no busco ya hola maría estás ahí uy ahora no te siento cachas a la mar a no menos fastidies si sí, tartaco yolo que está que está avanzando el el, el El, el contador pero no siento oye ¿qué fue hola ay ahora ya te siento ahora ya te siento otra vez sí <ríe> que susto ya... dime dime hola Uy. hola guapo ay ahí está, ahí está ¿Sí? en el caso. bien bien lo que pasa es que ¿Me, me escuchas yo te escucho perfectamente Paezme que hay retardo y es lo Hola. que debe pasar Sí, sí, yo te escucho, tú escuchas mami. mí Igual estás sintiéndome por la radio y claro hay retardo Vi... Yo te escucho Ah, pues yo a ti también, o sea que perfecto Bueno, pues entonces, oye, visteis que joder, qué pasada, ¿no? ¿Eh? La, la... Lleva un retraso Lleva retraso, lleva retraso Bueno, pero entonces no pasa nada, vamos a hacer... Eh, como hacía yo cuando yo era radioaficionado Vamos a pillar eh, ¿Cómo lo llamamos? Cambios Vamos a pillar un cambio de diálogo. ¿Mm? Yo suelto una parrafada Y luego sueltas tu otra A ver Lo más importante, María Yo de verdad eh, Estoy con el ronron Y seguro que toda la gente eh, Que siente esta radio Está con el mismo ronron Lo primero de todo La primera pregunta de, pero, pero de verdad Estás al otro lado de la mar Cómo? Sí, claro. Aquí, Ya que hay mucho retardo. A ver. hay el retardo. El retardo. Nada, nada. Yo cuando cuando acabe mi cambio, tú tienes que agarrar ahí un cambio, un cambio largo, ¿eh? A ver, María, tienes tienes que anímateme a, a contar aquí muchas cosas, o sea, ya que a ver. Venga, re, relátanos a ver cómo oye que empezaste a, a sentir radio-cuca y cómo oye que llegaste a anedonia. A ver, cuéntame todas esas cosas, yo necesito saberles. Okay. a ver. Voy a calcular el retardo. <risa> pues, hombre, eh, yo no sé, pero parece que lleva bastante más, más largo de largo de lo que yo creía, ¿eh? eh a lo mejor, pues, sus mentes segundinos, igual, igual los tenemos de, de, de retardo entre, entre una cosa y otra, porque, bueno, va a ser un poquitín más complicado, ¿eh? Pero el hecho de que ya María te, te ha salido por antena Ya no deja de ser una especie de, de milagro ¿eh? Cuando yo era, era niño seguro que a una cosa como esta Hubiéramos la llamado la magia Sí, son como, como dos minutos Do, Dos minutos de ratado Pues nada, ya sabes lo que te queda En cuanto yo calle tienes que hablar tú A ver, yo voy lanzar. ¿Sabes qué? Voy que hablar? No te voy a escuchar por un momento un poco. Bueno, empiezo ahora. Antes que nada, eh, buenas noches a todos los oyentes. En especial a, a todas las sintientes del magnífico programa de Antonia. Eh, estoy muy contenta de estar en el programa. Muchas gracias por invitarme. Eh, Dime más preguntas porque si no me quedo sin nada que decir. Vale, vale, muy bien. Pues nada, pregunto, pregunto algo más. Eh, bueno, yo quiero que eh, nos expliques y expliques a toda, a toda la sentencia, como oye que una persona de, de bueno, de explica, vas a explicarnos tú en dónde estás, ¿eh? dónde estás. cómo que una persona que está tan tan yoche de este sitio tan yoche de esta ciudad pequeñina que está aquí este reixín de de este país del lubul lado de la mar patí como ye que una persona como tú llega a descubrir radio cuca llega a descubrir que existe la radio libre du y bueno pues resulta que a raíz de su ...descubre que existe un programa que se llama Medonia... ...y va y gústate... ...que eso ya es lo que a mí más me sorprende, que, que, que guste... Eh, ahora sí estamos... ok... ...bueno... ...yo llegué a... a eh, ...por el programa de Pablo Veloso... ...y eh, en el canal de iVox... Eh, me puse a curiosear los programas uno de los primeros programas que escuché fue domingo de ramos un saludo si nos está escuchando luego escuché la hora del raposo raposo muchos saludos raposo espero que escuches y escuchando el programa domingo de ramos eh, En una ocasión mencionó, creo que le traje saludo al, al único miserable. Y yo me pregunté, ¿y ese quién es? <risa> Entonces me puse a buscarlo en el canal de Iux, e pero como no aparecía su programa, lo dejé, lo dejé pasar, pero eh, el dominguero de los ramos insistía. mencionar al anedótico miserable, entonces, entonces me dejó inquieta. Así que me fui a la página, ni siquiera sabía que no ocupa la página. Y ahí entré a, a buscarlo y desde y <ríe> entonces me quedé enganchada con el presentador maravilloso. <ríe> eh también eh, María de contanos, a ver yo la verdad no estoy no, no sé no me puse a mirar a ver cuándo eh, cuando, cuando fuera el primer programa en el que en el que tú y apareciste en el chat más eh, acuérdome que estaba yo eh, esa noche con con el que por aquel entonces ya era en cruz de la hora que después se convirtió en el en el morrayero mínimo pero no sé no sé cuánto tiempo fue de aquello yo solo Ahora si que escuchaste Sí, sí, sí, perfectamente. Sentí todo. Bueno, lógicamente, como es retardo, pues eh, esto sentiráslo eh, mucho, mucho después. Pero bueno, yo sigo con, con, mio, eh, con la mía parrafada hasta que hasta que la termine. Eh. Después, bueno, después el retardo. Estoy pensando que a lo mejor hasta sí. todo el programa y no se y no se va, no se va a sentir. O sea que eh, ah, o sea que los que sentáis el programa eh, a través del diferido o a través del Eh, www.archive.org <risa> eh, no, eh, no, www. Pues eh, entonces no vais a, a lo mayor Se me da por ahí eh, A lo mayor eh, ni siquiera vos enteréis del retardo Porque yo llevo un gancho Cuyo eh, el obesity y lo borro <risa> Y yo ¿visteis? y luego no me enteráis estáis sintiendo ahora esto ¿Eh? que estoy hablando del retardo y si que porque está diciendo este si no hay retardo siéntese bien ¿Eh? ¿Sí? porque si lo hubiera sentido en directo pues entonces ¿eh? entonces eh, sí que sí que habría retardo bueno yo gordo me estaba con que estaba con el <risa> mínimo y estaba tú diciendo, ¿O sea, yo me tomé de guatemala y nos decíamos seguro que está de coña y mentira y dijiste ¿no y no todo eso sí sí pregunta ya el reposo, ya verás Como yo, que luego a preguntar raposo me digo meca es verdad si ¿Sí, sí hay, hay una de Guatemala que siente la radio y lo que sí me acuerdo es eh, el cantar que, que nos pediste porque dije, venga ya que eh, ya que te metes que de nueva eh, vamos a poner un un cantar ¿eh? a ver qué, qué cantar fue, fue, pues pues está te pide uno Y lo único que me acuerdo Ya que pediste nos que pusiéramos uno cualquiera de de Sister No Down que ya eran los favoritos, decirnos decísnos del de me parece. de paz que ya era así Cuéntanos, a ver. Sí, eh. ¿Qué quieres que te cuente sobre la canción que te pedí? Ah, un en sí, fue una de, de Eh a mi hijo le encanta esa canción. Pero recuerdo que te había pedido una de Héroes del Silencio, <risa> que era tu grupo favorito, ¿no? Oh, sí, sí. <risa> <risa> Eso se llama eh, conocimiento, conocimiento profundo. Porque aquí está esta, esta moza eh, no tiene explicación, no tiene explicación. Eh, pero, oye, metióse... Les, ¿Cuántas horas dirán de, de Anedonia en estos diez años? Estaba yo queriendo echar la cuenta... Pero bueno, anden alrededor de los de 500 o de algo así. Na. Eh, así na que bueno, la, la moza esta metióseles es O sea, que cuido que ya de aquellas adiós perfectamente que a mí los héroes del silencio no me diven demasiado. A ver, chorrado adolescente. Y, a, no me, digamos que musicalmente, pues joder, podrían ser hasta prestosos. tiene ellos manía, porque bueno, esto que sé... Eh, que, que se desarrollen maníes manías adolescentes pero bueno oye va en fin <risa> pero pero bueno vamos eh, vamos a ver si, si realmente eh, esta esta esta moza eh, sintió sintió anedonia de, de, de todos los, todos los capítulos que no tengo duda de que fue la verdad pero pero a ver yo quiero que ahora eh, nos cuentes a ver qué programas tienes en el, en el recuerdo cuáles te gustaron especialmente mira que los hay pasó ayer y 300 y pico cuáles te gustaron especialmente cuáles te quedaron más grabados ¿Eh? y, y por supuesto porque a ver Uf, creí que me iban a hacer un examen sorpresa no estudié ¿eh? <risa> <risa> eh, los programas bueno me no sabría decirte cuál me gusta me gustan todos todos todos Eh, ahorita en este momento no recuerdo uno en especial pero me gustaba mucho cuando salía el tal Yeti ese <ríe> eh, también me gustaban los invitados como cuando salía el pistolero ese, uh -huh. eh, eh, ¿cuál otro? ay no recuerdo Pillete. Uh -huh. <ríe> Eh, vamos a ver no no recuerdo tengo congelado el cerebro Ay, vaya vaya pillete pillete me parece a mí que te pillé, eh, te agarré bueno anda la la siguiente pregunta que ya que llega eh, bueno pues también eh, los colaboradores de de los acordados porque bueno yo después pues, digo eh, la moza esta yo <risa> me parece que ye, Siento conmigo debe ser quien más conoce bueno no siento conmigo no yo cuido que lleguen quien más que más conocimientos tiene danedonia porque yo ya sabéis que este programa falla Pues no lo siento ¿viste? voy a ponerme yo a, a sentir con las cosas que tengo que hacer ¿eh? como para perder el tiempo sintiéndome hablar a mí mismo ¿eh? no sé y por ese mismo motivo ¿eh? porque bueno pues mm, No, no, no, ni veo yo así mucho entretenimiento A, a sentirme a mí, falar hablar y contar cosas Por eso me sorprende tanto Lo que llevo 10 años diciendo Que hay la gente que, que lo sienta Bueno, igual yo un poquito menos Porque al principio yo, pues, pienso que no lo sentía nadie menos ¿eh? no sé Después, pues, yo que sé, al principio El, el meme golpistolero Sentía lo siempre ¿eh? Pues estaba y decía me, Eh, más gente que había que decir entonces después pues, hubo gente que, que empezó a sentirlos sin que yo los conociera que eso ya, ya era lo que más me flipaba porque bueno, que te sentan amigos hombre pues, a ver, al fin y al cabo, ya casi normal porque aquí en la cuca, gente que somos todos amigos y, y, y falamos así, amigos pues oye, bien eh, pero pero bueno el, el, cuando me empezó a sentir gente que no conocía Ya fue cuando empecé a preocuparme, porque ya dije, yo, ¿cómo, ¿cómo es posible que, que gente que no me conoce sienta esto? Y, y, y, y va y gusta y joder, que, que de que flipado. Por cierto, perdonad un, un inciso. Eh, vale, Esta, esta noche estoy, Estoy eh, aquí chateando pese al pese al, al retardo, que nos dificulta un poco en la conversación. Estoy aquí charrando con, con María. pero también hace tú que estás en el, en el chat eh, no no en el de voto, en el de escribir, en el de texto o sea, ponnos alguna de alguna cocina, ponos de alguna cocina pero también hombre eh, colabora también con la, con la con la eh, con la con la conversación bueno María yo sobre todo quiero que por favor me, me ayudes a a salir de una duda tremenda que tengo, ¿eh? Macetu también puede ayudarme si quiere. ¿eh? Sí, de hecho, yo agradecería mucho que me, que me contaseis qué coño, qué coño hielo que tiene Anedonia ¿eh? para que vos preste. ¿eh? A ver, María, cuéntame por favor. Hola, Macetu Bueno, eh, descubrir Anedonia fue, fue un hallazgo para mí. Eh, no solo por la filosofía que, que tiene el presentador que sintoniza mucho sino también que es como un referente eh, literario para mí. pues eh, por anedonia, mejor dicho por el anedónico He descubierto libros, películas, series, música. Eh, realmente, me gusta. entonces, esa es, es uno de los motivos por los que me gusta anedonia. y no solo por por el programa, sino por el presentador en sí mismo, porque tuve eh, en el andén um, un gran ser humano, un gran amigo. Eh, la verdad que fue un gran tesoro descubrir anedonia Nedoni, y anacadonia, mira que estoy nerviosa. <risa> <risa> Ahí lo editas Luego <risa> lo, lo, lo edito, pero esto, esto no lo quito, ¿eh? esto lo quito, me va, ¿verdad? Verás voy poniendo colorado y todo, ¿eh? Joder, bastante te iba a pensar yo que te iba a venir aquí a, a contarles mis cosas así. que en principio pensaba yo no tiene el, el, así, el especial interés y que se iba a topar consciente de joder va ¿no? a, a, a ponerme colorado de verdad joder o sea esto es la de dios bueno una una cocina otra cocina ¿eh? una una más una más digamos una cocina más que me que me bueno pues que no me deja de, de sorprenderme <risa> <risa> que bien El, el fecho, a ver, este programa está mm, fecho en Asturiano, en Asturiano a andar por casa, a ver, tampoco me presta a mí eh, eh, usar el retorcido, el, el, el, el sí que usando algunas veces, alguna gente para, para desapartarse lo más posible del, del <risas> castellano, pero no des a mí de sorprenderme eh, que una persona de, de, de les Américas que por allí se fala en asturiano y me ha parecido bueno el portugués y sí, que yo más parecido que o sea caso que el castellano pero bueno oye no me echaba a mí de, de sorprenderme el hecho de que uno que, que lo sintiera y, y tan a gusto y dos oye que quedaste con, con un montón de palabras y de términos que ya emplees yo creo que ya cuando cuando empezaste a, a meter tal chat de anedonia Ya usabes sabes de alguna expresión de alguna palabruca en, en Asturiano. ¿No es no, no, así María? Sí, yo. Oh. <risa> <risa> pues la verdad, al inicio no, no te entendía mucho. Es por eso que yo te cuento. Yo no he escuchado los todos los programas, sino que los he escuchado varias veces. <risa> Qué vergüenza me fingir. <risa> pero sí poco a poco descubrí muchas palabras es que la verdad a mí me encantan mucho los idiomas y me gusta conocer otras formas de expresión y me encantó la el... El <risa> ay no qué <religious> desastre <risa> <El> <risa> uy que se nos pone nerviosa <risa> bueno mira para pa descansar y para que para que descansemos todos un poquillo aunque después, bueno llevamos ya media hora ¿Eh? después cuando la dije te va a quedar en nada porque lo que más tiempo echamos fue en fue en los en los retardos en los retardos pero bueno voy a poner un cantarín guapo que Macetu estás por ahí Macetu, pídeme un cantar o oh, pues que menos que macetu me parece que se metió a, a, a, en el chat y, y marchó por ahí no sepa no sepa dónde bueno pues a la voy a yo <risa> A ver, estaba estaba guapo, estaba eh, guapo poner... Un cantar, un cantar Sí, eso, un cantar, un cantar <ríe> Sí, voy a poner, voy a poner alguna No sé cuál todavía, no sé cuál todavía Vamos a mirar eh, ¿Dónde está el volumen? Aquí eh, Bueno, pues ya que estamos en este mes eh, de décimo aniversario Yo cuido que por un yao, ya que estoy hablando con Marie Estaba eh, bien poner el, poner el... El, el cantar que que puse la primera vez que ya sintió anedonia, no me busca hombre pues sí, podía poner ese queréis que lo ponga joder tener no lo tengo pero así búscase búscase bu, fácilmente búscase fácil en en el youtube ¿eh? a ver déjenme mirar a ver si me dicho este y yo me algo a ver eh, no no me diga ¡ay! bueno pues nada entonces mira pues voy a poner voy a poner eso Seguro que en el, en el YouTube este sale. A ver, vamos a ponerlo aquí. System of a down. Eso. Uy, mira, ya sale aquí el, el cantarín que sí. el cantarín que yo quiero. <ríe> vale, vamos a vamos a ponerlo. ¿creo que era? Es sí, es eh, sí, eh, sí, es precisamente era. Coño, ¿por qué no sale? Ah, sí, sí sale. Oye, voy a voy a ponerlo, ¿vale? <risa> Sentilo y que vos preste. Y seguro que Marí y presta. Y seguro que Sofío también. ¿eh? Venga, sentirlo. Que vos preste. <risa> bueno, obviamente estoy no esto no es un sistema no, de esto yo lo que pasa muchas veces <risa> por poner, por poner cantares de, del internet, por ser un, un puto pirata de mierda. Claro. que resulta que tienen publicidad. Entonces vas a ponerlos. de ah, la publicidad. No pasa nada. de otro vas a saltar la publicidad adelante. Y, y, y después ya empezamos a empezar a sentirlo. ¿Eh? Ahí está. Sin publicidad ni nada. I deserve to deny Bueno, bueno, bueno, sigue sintiendo Anedonia, sigue sintiendo Radio Cuca, sigue sintiendo la Radio Libre de bien en 107.3 de la frecuencia modulada y a través del www.radiocuca.org también puedes sentirla y, Igual estás ahí en esta noche, este programa extraño, este programa especial y este programa es increíblemente prestoso en el que la asistente de anedonia de, de, de más y yo sé que se sepa ¿eh? que se sepa porque igual estamos aquí de igual si resulta que hay alguna persona sintiendo este programa de, de qué sé yo desde camberra de, de Canberra está ¿eh? todavía más más más yo sé que está yo sé que que, que, que chinabla me parece que se llama el, el pueblo en el que me siente en el que me siente esta, esta mujer ¿eh? Ese que está que está costando y que está costando un huevo ¿eh? uno por la a ver uno por la por el retardo este que yo es muy desagradable y otro porque bueno pues me cuenta que, que está con, con muchos ecos y, y demás historias pero bueno oye eh, en fin <risa> la, la cuestión de que, que fue una fue una cosa pestosa mira voy contaros voy a aprovechar ¿eh? para poder pa Oye, para que respire un poquitín, ¿eh? Descansa. Y tú que hasta, hasta el, el, el cantar ya, oye, pa, ya para regresar un poquillín, seguro que seguro que valió, ¿eh? Pero bueno, de todas maneras, eh, yo hay una cosa que, bueno, comenté muchas veces en el, en el programa y seguramente no un sobre de, de comentarlo otra vez, sino no sobre de, de comentarla hasta esta noche. Eh, muchas veces comenté eso de que hay. hay muchacha gente que a ver, lo primero, lo primero tiene que quedar absolutamente claro, Que este programa no lo fai nadie que podáis topar por la calle o o topar con un barro. No, no, no. Eh la mesma misma, no hiela misma persona de Fechu, yo tenía tuve barajando ideas para Para pa lo mejor, bueno, celebrar el, el décimo aniversario de este programa, suponiendo que, ¿eh? pues que hubiera que celebrarlo, ¿eh? que hubiera que celebrarlo, porque lo mejor, pues, pues, pues, no había nada que celebrar. Bueno, sí, aunque solo sea que, que a mí personalmente presto venir y que hay gente que os que, pues, presta sentirlo. Yo, de verdad, siempre, siempre, siempre, no me cansaré de decirlo, sigue sorprendiéndome que, que haya alguien a quien me preste sentirlo, pero bueno, ¿eh? yo, en fin. Eso, eh, eh, yo encantado, si me entendéis. Yo encantado y entonces pensé, bueno, pues sí que es algo que, que celebrar. Sí que es lo mayor, estos 10 eh, años hay que celebrarlos eh, de alguna manera. Y estuve pensando en, en formas de, de celebración. Una de ellas, ya, era, pues, digo, bueno, pues puedo agarrar en, en el bar de la esquina. En el bar de la esquina, muy Llega a ser el bar oficial de Radio Cuca, no porque falgamos. nada habitualmente allí pero bueno pues decía en cuando cuando hay que facer alguna cosa fuese allí un baruco de en el barastur este que está que te que hay un baruco de de paisanos que decía en cuando hasta hasta algún cantarín de de tonadas de la de la soporta yo por lo menos tengo lo tengo los pues pensé digo voy a montar ahí algún tipo de de xarau e invitar a a la xente a que a que venga vamos a invitar a las persones personas a que a los entiendes de dónde en general a que venga a toda la gente convocamos la a través de de la radio y que venga que venga quien quiera lo que pasa luego pensé lo mejor a ver por un lado resulta hoy hoy perdona perdona que vino al al chat un habitual de un habitual de de de de del chat que lleva diez años en el chat y que últimamente no venía que el Madero, ¿eh? el Madero, esa ¿eh? esa personalidad que se meta al chat, ¿eh? que sale ahí como sesión activa en el chat, pero que nunca no escribe nada o identificase como West 852. Hombre, un día que estábamos celebrando el décimo aniversario. No podía faltar el Madero, joder, hostia, Madero, qué tal, hombre, qué tal estás. Eh, ya, ya te echaba de menos. Y era como lo de, eh, esto yo como lo del Cantares y de, de, ¿cómo se llaman estos, joder? Los Lendacaris muertos. ¿eh? Que tú y eras el último Madero, te echaba de menos y tal. Bueno, pues yo casi casi un poquillo así. ¿eh? Y yo todo te y todo el tal. Es historia, ¿sabes? Oye, que yo no tengo nada contra este por el profe madero, que eh, mandenlo un sentir anedonia, y es lo que.. Bueno, me, en fin, <ríe> oye, yo respeto, eh. Bueno, respeto todo todos mundo, no me voy blando. Pero bueno, en fin, que traemos, traemos con otra cosa. Bueno, al final, eh, ese proyecto que yo os decía de, de festechar el, el décimo aniversario de Anedonia. Eh, haciendo pues, bueno, eso, una fiesta en un bar, algo que ya es tan típico como montar una fiesta en un bar. Decía el paisano del bar, oye, mira, ponesnos aquí eh, unos vinos, una, unas cañas de cerveza, eh, una, no sé si hay sidra en las turbas, pues que no, pero bueno, si lo hubiera, que nos lo pusieras también. Y, oye, pues, eh, pues de paso, que es? Soy, es que me gusta más este chat. Ah, esa Yela la... Ya la sintiente María que, que, que alternó de un chat eh, del audio chat para el otro. Eh, que eh, dice, eh, dice aquí este ay. coño Perdona, y es que estoy haciendo aquí aquí cosas raíces de Maderu, a por su décimo aniversario y reza que siga haciendo el programa para conservar el tu trabajo <risa> que bueno <risa> no, la desilusión de es que no Núñez ningún madero? Y era el de hago la ley mira tú el madero echarían ya debieron echarlo porque claro a ver él tenía tenía como ¿eh? como como misión El sentir anedonia, dice la web 852 Dice, ok, pero esta noche ser el madero entonces Bueno, anda, pues vale, oye, seré si, si madero si quieres <risa> Ya pusiste nombres aquí, es decir Oye, la gente que se mete al chat, como por ejemplo Macetu Oye, pues siempre lo mismo Yo reconozco que pongo cosas diferentes Pero siempre, oye, unas veces pongo anedónico eh, Otras veces pongo miserable Hoy puse a punto miserable Pero bueno, que todo que todo sepa es, pero está moza no. Uy, mira, Maderu. <risa> Rompese una tradición, el madero nunca se identificaba como madero ¿eh? A ver, ¿qué va a ser esto? No, pero eso que igual ya lo, lo echaron al prove, porque tenía la misión de sentir a Neudonia, de ver... Bueno, más que que lo echaran, ya más posible que, que se suicidara él, ¿eh? de tener que de tener que sentir a Neudonia continuamente... <risa> Pero bueno, de todas maneras, a ver, que, que, quiero, que quiero yo acabar con la historia del décimo aniversario en el barco, oye, uy, pues que al final decidí que no, bueno, por dos cosas, una, por la, por la extrema timidez que, que yo tengo, ¿eh? que sí, joder, que es sí, verdad, todo el mundo, hostia, joder, que sí, toda la peña, cuando digo eh, que... Que soy muy tímido, ¿qué tal? Y, oh, tímido tú, mentira. Joder, pues ya es verdad, ya es la puta verdad. Soy tímido cortado y, y, y todo lo demás que vos podáis imaginar. ¿eh? ¿Por qué más? A ver, bueno, tímido cortado. Cara, llega el tímido cortado y eh, el, el otro. ¿eh? Y el otro, yo soy menos. Y que, claro, también a mí cuesta me trabajo no vos creéis Muchas veces eh, separar correctamente las dos personalidades. ¿eh? Cuesta me también un... Un trabajo y un esfuerzo. <coughs> y la cuestión, ye, claro, que decía yo, mmm, claro, si monto la fiesta ahí, el que va a estar ahí no va a ser el miserable, va a ser el otro. Eh, y claro, si está el otro, pues va a ser una desilusión tremenda por mucha gente que vaya a pereír y, y que vaya esperando al contrario a, a la este... La timidez se cura con el... Video chat. video chat, sí. <risa> Espera por ello. <risa> Espera, porque si no canses. <risa> Muy pentepeño. video chat. Que se me vea la imagen. más el anedónico miserable no tiene imagen. No tiene imagen ninguna. ¿Eh? Asociar eh, la, la imagen del otro con el anedónico miserable no tiene sentido. El anedónico miserable llena más una voz. No y otra cosa, llena más una voz. Una voz no. no. nada más existe cuando está aquí con el con el vehículo abierto y nada más eso y claro seguramente eso iba a desilusionar a mucha gente <risa> y de fecho, de hecho eh, ya os conté a veces pero bueno pues cuido que ahora cuando llevamos 10 años de la historia esta y el momento de, de contarlo de contarlo otra vez de recalcarlo eh, topéme con muchos tipos de de personas que podemos clasificar en, en unos cuantos apartados personas que, que ya conocían al otro y que y, y, y, y que no conocían al anatómico miserable bueno pues el otro, bueno pues ya que tenga así muchas relaciones sociales pero, uy, que dices hace tú? hace tú me pone unos símbolos de interrogación en el chat tú tienes que explicarme un, un poco más, que, que, que son los símbolos de... Ah, espera, eh, a ver, a ver, eh, igual tiene que ver con lo, con lo que había puesto antes, que había puesto unas cosas en el chat, que me decía, Nedónico, creo que hay dos personalidades, ¿no será que el anedónico miserable es tu verdadero tú?, Pues, hombre, preguntas para la mía, la anedona y con miserable, pues claro que soy el verdadero. El otro llevo un asqueroso, que, que no hay Dios que lo no aguante. Digo todo lo de verdad, ¿eh? Sí. yo tengo que aguantarlo mucho, porque eso, compartimos cuerpo, y yo para poder venir a la radio y, y para poder personalizarme necesito unos cuerdas vocales. entonces pues tengo que venir ¿eh? y, y, y, y compartir con el cuerpo del otro pues usar los cuerpos vocales pero joder, de verdad que te lo digo ¿eh? que no hay dios que no aguante no hay dios que no aguante yo lo que yo lo que hay hoy además estoy estoy especialmente estoy como lo de los como lo de los entes ¿eh? si el, y el, el señor de los anillos los entes que decían eso de Bueno, unos estoy más arbóreo y tres menos. Cuando estaba más arbóreo estaba más árbol y cuando estaba menos arbóreo estaba más, digamos, eh, animal, móvil y estas cosas. Bueno, pues yo a veces estoy más anedonizado y a veces menos. Bueno, yo no, el, el par este. ¿eh? El, la simbiosis esta. Bueno, simbiosis, yeah, cuando las dos partes eh, obtienen algún beneficio de juntarse. Bueno, pues pudiera ser, porque el otro, oye, tiene muchos beneficios de, ¿eh? de juntarse a mí, más que nada el, el soltar mala baba, el desbaballar a través de, del micrófono. Hombre, yo supongo que también de algo sacaré de, de tener que, que compartir, ¿eh? de tener que compartir con, con él, que lle, llevar una vida más o menos, más o menos nada más, más o menos normal. Hombre, la mayoría de la gente que conozco eh, no me considera, no considera la mi vida normal, pero bueno, oye, en fin, considera un, un, un poco excéntrica, digamos, básicamente porque como no falgo como los como todo el mundo y no me gustan las cosas que todo el mundo, no gasto los perros que gasta todo el mundo y cosas así, ¿eh? El, el otro día topéme otra persona que se sorprendía increíblemente De que dijera que, que, que el trabajo no es primero Y que yo no tengo ninguna necesidad de realización profesional <risa> La verdad, de hecho pienso que eso es absolutamente mentira Que, que no, no sé, bueno, o, o igual no, no Igual hay gente que sí que necesita esa realización profesional yo cuido que en todo caso lo que necesita la gente son perros ¿eh? más perros de los que necesito yo que ya necesito muchas más de los que necesiten otros seguramente pero pero bueno ¿eh? no sé pero cuando me esa, esa gente ¿eh? que ya me, me, me que ya considera la otra a la otra personalidad rara ¿Qué, ¿Qué pensarán cuando cuando conocen a esta pasóme ya ¿eh? pasóme más de una vez eh, hubo gente que Ya lo conté muchas veces, hubo gente que que a lo mejor, que a lo mejor en, yo qué no sé, pues conocía a otro y tal, y entonces sea, de que hacían programa de radio. Ah, oh, venga, o sea, que fue eso? un programa de radio? ¿Cuándo llegué? Yo tengo muy esa pregunta, ¿eh? ¿Cuándo llegué? y y pero dónde sal? Uf. Pasó muy mal porque sé que ese momento puede llegar a ser traumático, realmente realmente traumático, porque hay mucha gente que me, que me conozco de fuera siente este programa y, y poco a poco va, va rompiendo la, la relación poco a poco más abruptamente vamos hay gente que, que vamos que siente este programa y debe decir, dios pero está como una puta cabra ¿eh? no pensaba yo, yo yo esto de este hombre ¿eh? y, y ya ves pasó eso Pasó también eh, que, bueno, pues que yo a veces con ese miedo y ese tal, me decían, madre, que me sentí este programa y seguro que, oye, todo lo contrario, eh, gustó y gustó el programa. Mira, acuérdame especialmente de, de dos personas ¿sí? que me conocían de, de Nantes y sintieron el programa y presto por la vida. Mira, uno de ellos, de fecho, acabó de aquella cuando sintió el programa, no tenía... no tenía no tenía ninguna relación con la cuca y acabó teniendo un programa en radio cuca y, y estando unos cuantos años con el con el programa y era el, el realizador de, de acción mutante ¿eh? el mi el amigo néstor ¿eh? el mutante eh, que ahora tapa los madres Vino en, en san mateo en san mateo ya lleva muchos años viendo los los madres supongo que ya no se tirará radio cuca ¿eh? Eh, eh, eh, seguro que tienen cosas más importantes que hacer Que, que se enterra de Cuca Bueno, en esto pues estoy por la vida pues Estoy por la vida, encantó y eh, Encantó y este programa, encantó y en el Anedona Y encantó y la radio en general Y, y por eso vino para acá Y después después hay otro del que me sentís fal Falar muchas veces Porque sigue siendo un, un sintiente fiel Un sintiente fiel de, de este programa Que yo, el de La Puela El de La Puela también De hecho un día Ah, el programa y tal toque sentirlo y además recuerdo me cuál es el que el que sentió porque además recuerdo muchas veces el de no me acuerdo cómo lo titulé al final pero de algo así como el, el precio de un plato de lentejas una, una cosa así, ¿no? un programa que hice a diez ¿eh? de años y en el que sencillamente pues analizaba les perros que puede costarte comer bien ¿eh? analizaba los perros que puede costarte cocinar unas y lentejas ¿eh? y con ver detrás que, que creo que cuido que decía una mazana y tal y bueno nada se acaba el precio de una el precio de una comida oye pero estoy por la vida entonces el, el mi amigo el de la pola ¿eh? un saludo por cierto un saludo y oye eh, eh polesu qué tal polesos que son nada los de sier o son polesos también los eh? Este de la, de la puela ¿eh? este que sería ¿Poleso? no me no Oye, que por cierto, el eh, res, eh, y bueno, para cualquier otra persona que quiera, eh, tío, conociéndome o no, conociéndome, eh, cualquier otra persona que quiera venir, el bien res, día 17, eh, al final no llegará 18, no llega el, el cumpleaños de la amor, a yo más les fechas la semana pasada, pero no pasa nada, porque estaremos seguramente, quien se llegue que venga, hay que estar por lo menos hasta las 12, para poder... Felicitar a, a Mr. Alan, ¿eh? Eh, o sea que o sea que va a ser el algo que eso que el que ya apetece venir por aquí puede tranquilamente, ¿eh? el que ya apetece venir por aquí está invitado. Ese ese día, esa noche, eh, anedonia está abierta. Tienes puertas abiertas. En cuanto de como siempre que tengo la puerta cerrada con llave y echado el, el pestillo de, del estudio, no, ese día puede venir cualquiera. Ese día. Pásame que voy a tener hasta les users prendidos. Bueno, vas a tener aquí esto lleno de invitados y tener la ayuda apagada, como feo yo siempre, ¿eh? O no. Ese día voy, voy a tener los que venga, que venga el que, el que quiera, ¿eh? eh ¿Qué decía yo? Eso que bueno, que hay esos dos tipos de personas, los que eh, van enfriando, rompiendo, eh, eh, espaciando la relación después de de bueno pues de conocer la cruda de realidad que lleva bueno, una doble personalidad y también los hay eh, que todo lo contrario que joder que sienten esto y presto ellos por la vida hay un tercer, hay un tercer tipo de personas ¿eh? que son esos que conocen al anetónico miserable y después conocen al otro esos son los menos ¿eh? son los menos Pero yo cuido que, que debían ser los debían ser los los que llevaren una desilusión más grande. Voy a preguntarlo, eh, voy a preguntarlo porque yo pienso que la, la semana que viene, con un con un poco de con un poco de suerte, va a estar aquí una de esas personas, son muy pocas. Una de esas ya el, el, el mi amigo Lana básico eh, que ya de alguna vez tuvo en este programa. El anabásico resulta que que sentía anedonia en antes de en antes de conocer Mamilla, en antes de conocer al otro. Y joder, tengo yo curiosidad por preguntar y a ver cómo fue, cómo fue el choque, ¿eh? cómo fue el choque de, de conocer a o sea, de, de, de, de, de ese que sentía, que más sentía en una época que estaba yo bastante de mala hostia, y entonces hacía programas, bueno, bastante guerreros, digamoslo, Digámoslo así, vamos a decirlo así, a bastante guerreros. Hacía yo programas de aquel tipo, y claro, ¿cómo fue después conocer al otro? En triste, ¿eh? apagado, sin gracia ninguna, ¿eh? sin gracia pero de, de, de, de ningún tipo. ¡Uy, ¿eh? mira, coño! ¡Joder! Esto sí que allí es una sorpresa. Estoy mirando para el chat, metióse también Pongo. ¿eh? E, e, eso sí que allí es raro, porque que yo sepa, a la... a la rapaza esta eh, mira deba hablar de ella también pues luego hay gente que, eh, que, que pasa de sentir esto casi nunca lo siente a ver si me puso de algo ay coño joder y que ah sí aquí está aquí que pone ah, no no pone nada sí pone ay feliz décimo aniversario ay, gracias muchas gracias ¿Eh? Sí, sí, todo todo ese aniversario Hombre, esta, esta persona llegó a estar un día aquí en el estudio Y tiene, ¿eh? tiene la, eh, el dudoso honor Ah, no, al final sí conseguí arrancar de alguna palabra <risa> Porque, bueno, iba eh, a Tiene el dudoso honor junto con otra persona Que fue ¿eh? chatera mucho tiempo Que fue Lucía Lucía fue chatera mucho tiempo eh, Y conseguí traerla un día al programa Pero fue la única persona a la que no fui quien ¿eh? arranca yo una palabra. Hay gente que hasta dice que, que tengo la, la, la capacidad de animar al. ¿eh? De animar a hablar a, a otra gente. D Dispongo, pues te siento de vez en cuando. Digo, pues, pues no me lo creo, cuando me sentiste tú a mí. No creo que me sintiera. ¿eh? Para mí que yo me entera, que desde ahora, ahora por decir. Porque este era el otro tipo de persona, ¿eh? la, la persona que, que conoce al otro ¿eh? Que siente este programa y que pues, ni fue ni fue, ¿eh? tampoco llegue ¿eh? que idea mucho más el, el, el programa Dice, Me hiciste hablar, sí, me hiciste hablar, mala persona Un poqueño, sí, un pequeño pero muy poco, muy poco ¿eh? nah, Dicho dos palabras, dos frases Por cierto, en, en Marie, eh, una cocina, una cocina que también te tengo que comentar. Oye, que, que sigue, tu canal sigue subido, eh. O sea que si en algún momento quieres intervenir, tú empieces a hablar y yo aunque te en medio de, de algún tipo de discurso, callo y dejo de, dejo hablar a ti, eh. Que de claro. De hecho, vete preparando eh, de algún tipo de, de despedida. porque porque en algún momento tengo que ¿eh? tengo que tengo que despedirte también bueno tenemos que despedir el programa que por cierto ando no cansado eh llego toda la semana trabajando <ríe> pues unos 11 horas ¿eh? Eh, vaya vergüenza no <ríe> pues vaya vaya incoherencia más más increíblemente absoluta ¿eh? yo que estoy siempre venga a despotricar contra el trabajo ...y, y pongo me, pongo me acabo trabajando 11 y guías. Bueno, también es verdad que yo siempre despotrico contra el trabajo... ...pero siempre también digo eso, que, que bueno a mí me encantan las personas... ...y estar con la gente, y, y bueno, pues aquí, en este trabajo que tengo ahora... ...xundense el fecho de, de unas condiciones abominables... abominables, realmente abominables porque, porque vamos, esto no es normal ni de ni, John ni, ni, ¿eh? pero si es eso con unas personas fascinantes ¿eh? con unas personas eh, encantadores y entonces claro, ¿eh? digo yo si marcho de aquí eh, no sé, de hecho mal a esta gente y no sé que dice a ah, que se cortó ah dice María que se cortó no no de eso nada espera como a ver cómo hielo la movido a ver volverá a llamar hostia joder a ver oh. uy a ver se ¿Sí? permite a llamar joder hostia a ver qué va qué va a ser esto no? tengo, tengo yo aquí ¿eh? Eh, chat con el otro día de la mar ¡Hala! Que te estoy llamando, oye, Claro, ¿Qué será? ¿Que no lo sientes? Estoy llamando, te estoy sonando, ¿viste? ¿Eh? Suena, no, nada. No, no. Oye, nada, que siga sonando, que siga sonando. Oye, si no, no pasa nada, me, me hizo mucha ilusión el, el vero fecho de, de que pudieres. de que pudieras contar alguna cocina. Mm, yo sigo recalcando, usted. Eh, una un ofrecimiento, más un ofrecimiento que que fue algo que fue algo general, ¿eh? A, Hola. Ah, sí, ahora sí. A ver. Nah, el, el, el retardo sigue ahí pero bueno eh, que maría eh, que, que de verdad eh, que puedes puedes hablar en el momento que, que quieras que yo callo que para un día que estás eh, pa un día que estás que estás aquí eh, como para no como para un deshate todo el protagonismo de danedonia bueno que estaba yo acabando con la historia de los diferentes tipos de, de persona que me que me sienten y que me conocen y que precisamente por eso pensé que que el mejor sitio para pa celebrar el uy que me llamen pero como puede ser que me llamen a mí vamos a ver vamos a ver si sí o me sí responder ¿eh? a la Yata, ya está ya respondió a esperar aquí bueno a ver y que esto furula como me da la gana ¿eh? Cuando da la garra y, y, y bueno, estas cosas. Que es lo que decidí que al final el, el mejor sitio para pa celebrar el aniversario de Anedonia. El único sitio en el que se podía celebrar Anedonia, pues tenía que ser necesariamente el, el estudio de, de Radio Cuca. No se puede celebrar en, en ninguna otra parte, ¿eh? porque el anedónico miserable, nada más. Nada más es esta aquí, por mucho que, que nos esforcemos, por mucho que, eh, que queramos creer que no, no, que está en otro sitio también. Y mentira, la Nedónico. Nada más está aquí. Eh, nada más está aquí. Y, y aquí la verdad que yo no tengo que estar. Hombre, a ver, prestaríame la de Dios eh, que, que además tuviera, tuviera también en, en otros sitios, ¿no? Porque, joder, molaría. varía a ver la verdad lo que pasa que oye nunca que vamos a que vamos a hacer? vamos a sentir un cantar ¿Qué vos parece? Eh, oye qué banda vosotros que eh, qué estáis de que te es de sentir en Edonia? Eh, maría Macetu eh, pongo incluso eh, también me conoce un poqueñín No, no conozco tanto anedonia pero pero conozco un, un poquillo nada sobre todo al, al otro, al le miserable menos, pero pero al otro sí. Y una cosa sí es verdad, que tanto el otro como el anedónico compartimos compartimos gustos musicales. Oye, de verdad, y no pienso poner un cantar hasta que alguien no me ponga en el chat, ¿eh? De qué grupo piensa que lo voy a poner. Voy a ponerlo de grupo.. a ver. ya vos dixe muchas veces eso de que non lle verdad que que tengamos O que tenga yo, a ver que manía de falar así en general Como si yo fuera modelo ou exemplo de lo que lle la xente toa Yo non tengo un grupo favorito, digamos Non lle posible tener que el mesmo grupo sea el favorito en todo momento Pero, por embargo, eh, aunque yo diga, no, pues mi favorito y este y mi favorito y el otro, hay uno que seguro que es la gente que está de, de, sentir, de sentir anedonia, eh, de sentir anedonia, seguro que seguro que sabe cuál. Dice hey, la madera que María, vamos, dice que escorbuto? Yeah, en este caso, es escorbuto, tú que a escorbuto idolatrolos, ¿eh? Pero estoy casi seguro. Tijuana en blue. Ah, ¿eh? ¿no? tampoco llega Tijuana en Blue, mi, mi favorito. ¿eh? Eh, o sea, me encantan, eh, los mismos Corbutos. corbutes, de algunos momentos eh, en los que vamos, potato, ¿no? ¡Eh! Ilegales, ilegales soltaron ahora la madera en Macetu. Ilegales tienen algo, tíos. ¿eh? Empecé a sentir a, a los ilegales. ¿Qué edad podía tener yo cuando ¿m? cuando empecé a sentir ilegales? Pues a lo mejor 11 añinos. Sí, por ahí. Una cosa. Una cosa por ahí. 11 añinos debe tener 12. Y ¿Empecé a sentirlos por algún motivo, no especial? No, sencillamente porque ya eran asturianos. No sé si yo porque, por aquello por lo que fuera, pero bueno. pasme que... que también sacando el Chicos Pálidos para la Máquina sí efectivamente ya el Chicos Pálidos para la Máquina el primer el primer disco de ellos que que sentí oye mismamente con buscar eh, yo porque soy un vago y paso pero si buscaréis en, en internet eh, la fecha en la que se publicó el Chicos Pálidos para la Máquina pues seguramente seríais seríais quien pasa a ver a, a qué da más o menos Eh, empecé yo, empecé yo a sentir a los ilegales. Bueno, hostia, espera, espera, espera, mira, sí, sí. Did madre tu, hostias madera, pusimos al mismo tiempo, efectivamente, pusimos el mismo. Sí, sí. Me conocéis, eh? me conocéis, joder, con la puñeta, como pa, eh? como si me parieseis, como, como suel, como suel decirse, eh? conocéisme como si me parieseis. Pues sí, la, la puñetera verdad, eh. Eh, y yo cuido que que ese chicos pálidos para la máquina que fue el primer disco de, de ilegales que sentí que ya os digo no sé exactamente si, si me prestó la de dios Si me prestó menos y si la cuestión y porque qué lleguen de aquí pero bueno poco a poco fui fui enganchándome y hostia mucho me gusten eh, mucho me gusten pero absolutamente todos los discos no sé cómo es esa gente Que, que bueno, sí, hostia, que bueno es que ¿sí? Sentiste eh, Esta del apóstol Ah, no, no, yo, bueno, yo que tan reciente No, yo todos tíos Todo, absolutamente todo Pero bueno, yo cuido que ahora Lo que voy a hacer va a ser eh, Rendir y homenaje a, a A ese primer disco que Que sentí Incluso, mira, que crees que Voy a poner Incluso al cantar Aquí da título. ¿Pared vos? ¿Queréis que ponga chicos pálidos para la máquina? Venga, pues queréis o no queréis, voy a ponerle. ¿Me hago en la ley? Joder, sentí chicos pálidos para la máquina, los ilegales. Chicos pálidos para la máquina Hombre de las guitarras Ya que me acordaba acordar que no se puede poner eh, que no se pueda eh, andar moviendo el, el ratón el rato cuando cuando, joder mira, madera, eh, está muy bien eso que dices de, de llamar al otro el, el, el mi hardware si, sí, yo soy el software y al otro y el, y el hardware oye, pero de verdad, que putada da de, de, de cortar este cantar ya mira que las semanas anteriores ya no me pasa oye, pues, pues voy y y, y pásame, pásame otra vez. Bueno, anda, oye, ¿qué vamos a hacer? Tampoco pasa nada, ¿eh? Porque, mira, vais al, al YouTube. Como estáis todos en el chat, además, es oye que tenéis tenéis todos todos el Internet. Vais todos al YouTube, ponéis ilegales, chicos polidos por la máquina, y sentís la, sentís la entera, ¿eh? Sí, de verdad. Sí, vale, que hubiera sido más guapo sentirla aquí, pero bueno, que vamos a...? que vamos a...? ¿Qué vamos a hacer? Bueno, a ver, pasamos una cosa, eh, pasamos una cosa que yo, la misma que, que, mira, esto también llevo un, llevo un tópico de, de estos 10 años a la lo de que te ha cansado por tu sueño y estas cosas, eh, no llegue que vaya a marchar todavía ahora mismo, eh, pero sí que quiero pedir un, un último favor a, a Mariel, que llegue que vaya preparando, eh, un, un discurso de, de despedida, eh, Hombre, que, que no digas solamente, venga, hasta luego, eh, María, tienes que decirme, pues bueno, si te prestó o no te prestó, eh, estar aquí, si, si lo pasaste muy mal, si te pusiste muy, muy nerviosa, si te prestó por la vida, si todas estas cosas, si alguna vez estarías dispuesta a repetir, si, oye, una imitación que fuego a todos de grabar cosas y eso puedes hacerlo cualquiera y a lo mejor hasta les pongo, a lo mejor hasta les pongo, ¿me ya sabéis que podéis escribirme tranquilamente y tal y yo igual hasta les pongo ya os digo pero bueno si sí me prestaría que, que te despidieras aunque no fuera la despedida del programa con este ¿eh? con este retardo que, que tenemos como pa como pa ¿eh? pa, pa encargarte y la despedida y tal que así un poquillo raro pero sí que quiero que te despidas tú que te despidas tú contándonos lo que lo que quieras vale Voy, voy a decirte una cosa ¿eh? Eh, aunque yo tea eh, en medio del en medio de cualquier discurso de verdad que yo callo ¿eh? tú despides ¿eh? a, a viva voz y yo después si acaso sigo aunque seguramente seguiré ya para para pa cortar para cortar enseguida, ¿vale? pero bueno eso que tú que tú te despidas de nosotros cuando tú quieras ¿vale? en cualquier momento tú entras en sin avisar Eh, después de aquí avisar que yo doy te noite permiso, val. Y bueno, que vos decía eso, que bueno, que que que el aniversario iba a continuar, eh, va va a continuar, va a seguir pa'lantre Eh, eso de celebrar una más un día, non lle era non lle era plan. Entonces, la semana que vem tar aquí el xueves como siempre, Seguramente Si non se force ninguna cosa, si sigo vivo, porque bueno, al Al ritmo que, que mi hardware, ¿eh? la mi parte de hardware, al ritmo que está furulando esto es posible que, que muera, que de algún tipo de, de síncope de, o de colapso ¿eh? y que vaya a tomar por saco. Y si se me va a tomar por saco el hardware, a ver cómo marrarlo, eh, a ver quién retoma la historia esta. Pero bueno, esperemos que no, esperemos que no. Eh, o sea, ya que hay suave, estaré aquí. No sé... estoy pensando lo que pasa que bueno eso requiere preparar y precisamente la gracia que dice eh, eh, eh, que qué me dice aquí es la, la madera maría es que el retardo me pifia mucho deja un cacho de música de fondo y entonces entro yo bueno vale nada más el comentario vale eh, cuento con ello venga eh, el comentario este que os decía que estaba yo pensando en que lo mejor la, la semana que viene como el programa va a ser doble doble en el sentido de que va a haber programas jueves y viernes el viernes va a ser más de puro aniversario porque voy a, a tener a, a mucha gente aquí no invité todavía casi nadie me parece que nada más invité a al al como se dice a hostia al cegarato de los años que estaba aquí cuando cuando llega y entonces aproveché para decirlo dime maría perdona que, que interrumpo otra vez Dime, es que debo quitarme los auriculares para hablar porque se me hace una esquizofrenia en los oídos bueno anda pues oye <risa> no pasa nada ¿eh? tú quíteslos para ¿eh? pa hacer una despedida guapa y en forma y, y tal eso que yo sigo yo sigo de momento quiero decir esto eso que la semana que viene como ya el, el viernes va a ser eso pues programa puro y tú tipo anedonia Eh, eh, voy a tener aquí a mucha gente y he a cerrar a todos los años Estoy seguro que vendría Ah, bueno, le iba Y también al Al pistolero maniego Que me cedió la hora El, el bien resales 10 En realidad ye, ye del eh, ye, ye hora de él, Pero cedió mal, cedió mal díjome que venía eh. O sea que ya por lo menos voy a tener a dos personas Voy a invitar a muchos más Porque yo quiero invitar también, por supuesto, al trovador Me encantaría que el trovador pudiera... poder venir ese día porque fue un elemento muy importante de Anedonia invitaré a Tirolincio, invitaré a Lana Básico eh, no sé dónde andará el Morrayero mínimo pero pero bueno, voy a intentar invitarlo también y seguramente a más gente que haya por ahí a más gente que, que de alguna vez tuviera en el, en el estudio de, de Anedonia al precio yo cuido que también puedo, puedo invitarlo que también tuve de alguna vez un, un poquillín en, en Anedonia y más gente, al Raposo, el Raposo no llegó a estar en Anedonia, pero dame igual porque el Raposo quiso estar en, en Anedonia y el anedonio miserable pues tuvo la hora del Raposo o sea que, oye, también también merez, también merece estar por aquí y, y bueno, vamos a vamos entonces a hacer eso ¿eh? Eh, vete preparándote, María porque, porque voy a meter el, la música de fondo enseguida Y aunque que los que lo senten de feria no lo ves sentir, que a lo mejor coño y lo y lo edito, pero pero bueno, oye, venga María, fuiste a ver, y un fito esto en la redonia, nunca se hiciera un, un chat de voz. Cuéntanos algo. Muchísimas, muchísimas gracias, Benico, por haberme invitado. De verdad que me gusta muchísimo, muchísimo estar esto. Me hubiera encantado hacerlo mejor, pero la verdad es que lo, lo técnico creo que me, me pongo para atrás. Y es que, no sé, siento que quedó sentado, pero la verdad es que, que las palabras que más o menos pudieron salir de mi boca eh, están dichas con mucha sinceridad. Eh, me encanta mucho este programa. aprecio muchísimo tu amistad, tú lo sabes, te lo he dicho muchas veces, eres una gran persona, un gran ser humano, no, no, no, no sé qué más decirte, eh, muchas felicidades por ese décimo aniversario, y espero que continúes haciendo ese programa y espero que el viernes lleguen todos tus invitados, va a ser una fiesta genial, que eso te va a prestar muchísimo y a mí me encanta me encanta, se, se oye poco así se oye bien Estoy el chat por cierto, saludos al chat eh, saludos a Maceto, que siempre coincidimos eh, me gustaría escucharlo también y eh, para terminar bueno, como dices tú, robándote las palabras Que no los collan. <risa> Muchas gracias, María. Vamos. Oye, esto hace caso, eh, ¿Eh? Que no, que no y que no, que no a, a ninguno. Vale. venga nada eh, soy un poco un poco así si sí, sí, pongo lo pongo en el chat que soy un poco así esa si sí, mesilla ya, ya sé que soy yo un, un poco así esa que vamos a que vamos a hacer vale eh, siéntese como buenamente podemos siéntese como buenamente podemos y bueno pues nada oye eh, me parece a mí que ya esto en fin tiene que ir terminando ya ya contamos todas las cosas que, que teníamos que encontrar que verdad entonces pues pienso que lo más adecuado ahora mismo y bueno pues saludar a, a toda esa gente que tengo en el chat un saludo muy grande para pa macetu para macetu que fiel ¿eh? que siempre que siempre está aquí ¿eh? fielmente metido en el chat Un saludo para pa María que te hizo el programa esta noche conmigo después de tanto tiempo eh, después de tantos años después de tantos sentidos, la mi oriente más de se se metió se metió aquí se metió en la cuca eh, se metió a través de la de la radio cuca yo cuido que ella la sentiente más eh, la sentiente más más fiel de radio cuca Un saludo también enorme para pa pongo, ¿eh? que no imaginarle a la ilusión que me fai, ¿eh? que, que, que se meta aquí. Creo que le tienes que mandar una sed de agradecimiento. Está eh, muy para allá para mandar una sidra. ¿eh? Eh, pero bueno, me, eh, si hay que mandar, las mandas, eh. Hostia, estaría bueno. Oye, pero de verdad, eh, una ilusión enorme que, que tuvieras aquí, pongo. una ilusión enorme que me fae que macetu siga siga fiera este chat una ilusión enormísima que me hizo el poder ¿eh? poder sentir ya había sentido alguna vez en alguna grabación la voz de Marie, pero hizo de mucha más ilusión el hecho de, ¿eh? de que pudiera hablar en directo a través de la a través de la cuca vale Yo acabo diciendo vos eso que la semana que viene, que oye, si podéis estar, ¿eh? si podéis estar eh, los mismos jueves que el viernes va a ser prestoso, va, va a prestar. El jueves no sé lo que voy a hacer. Igual fue un especial con la música de estos 10 años, pero, pero no lo sé. En cualquier caso, y lo más importante, de esos abrazos y sobre todo. Ya lo sabéis, queremos collar, ¿vale? Venga, hasta la semana que viene.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 general porque ya da igual porque hoy los supuestos contestatarios miren también de las arcs del estado rompa ya un silencio la lectura que te dio primero unnerte a la disidencia piensa y que no te cojan que no te cojan que no te cojan que no te cojan que no te cojan